Ya está presentado Pablo Broder, aquí en los estudios con nosotros. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy Qué bien. gusto saludarlos. Ya fuiste sí. a Buenos Aires, ya volviste. Ya fui, ya volví. Ya seguí y, disfrutando Punta del Este. Y acá estoy mirando por esta hermosa ventana, sí. esta espectacular vista. <risa> que este, en vez de un trabajo, es un, es un placer. pagar. Sí, la verdad que, la verdad que sí. Usted. Tendrían la, que pagar usted. Hacer lo que a uno estar. le gusta y, y estar acá todas las mañanas, rodeado de esta belleza, eh, este... Cartón lleno. Bueno, no, pero aparte se les nota. Estábamos hablando... Mucha acá, gente me dice que se, no, se se nota la buena onda de, de, de tu la absoluta, absolut, Absolutamente. Y la mm. tengo, me, me consta porque a lo largo de estos últimos 17 años que estamos juntos, sí. mm -hmm. la onda no ha cambiado. Bueno, es bueno, decir, me, alegro, me, alegro, sí. me alegro que lo sientas así. Bueno, Porque además vos vas y venís y vas y venís, eh, y bueno. Este es mi caso. De repente podés ir comparando, bueno, como. Mm. Y bueno, y por lo general hay como, como una velocidad crucero, ¿no? Más bien <risa> que hay una gran diferencia. La gran mm. diferencia la hemos hablado muchas veces. Eh, yo lo he definido como la todavía vigente absolutamente toxicidad del clima argentino. Mm -hmm. El sí, clima claro. argentino es en alguna medida. para aquellos que nos gusta reflexionar, para aquellos que le pasa por encima la cosa no pasa nada, pero aquellos que de alguna manera queremos pensar las cosas, eh, el clima es muy muy tóxico, la Argentina sigue siendo tóxico y da gusto escuchar las noticias en Uruguay donde se hablan de cosas normales que no tienen que ver con el dólar, hasta el tipo este... Eh, baleado por el, la camioneta y todo lo demás pero son cosas que trascienden de la política y la economía que normalmente son aspectos que están alejados del ciudadano de a pie en general, salvo para el derecho a ejercer el voto pero que de alguna manera te, te complica la vida porque normalmente las noticias que llegan en el área económica y política normalmente en la Argentina por lo menos no son demasiado buenas, te das cuenta Y acá estamos, mira, hay un tema, eh, tocando esta, este, este resorte, ha pasado un corto mes y medio desde que el nuevo gobierno se hizo cargo de la gestión. Vos sabés que a mí personalmente parece, y creo que a mucha gente, le parece siglos. Aparte, si vos le preguntás a la gente, bueno, ¿cómo fue el gobierno de Macri? ¿Gobierno de quién? ¿Cómo? ¿Cuándo estuvo? Y hace 45 días, no más. O sea, de alguna manera, los hechos los hechos producidos y el, la magnitud del cambio eh, hacen que se haya olvidado prácticamente de, de la gestión anterior. Hay que recordarle, incluso algunos personeros de, de este gobierno actual han tenido el tupé de descreer o minimizar uno de los aspectos positivos, no demasiados, que tuvo el gobierno anterior, que es toda la parte de la obra pública y la infraestructura. Y la minimizó, eh, incluso la propia vicepresidente Cristina, refiriéndose a una obra monumental que se hizo en lo que se llama El Paseo del Bajo en, en la avenida Alicia Moró de Justo, que eh, para los oyentes que no lo conocen, no, lo han, no han estado por allí, es una obra eh, mitad tunelada mitad en trinchera y mitad a, en, en superficie, que permite que los camiones que transitan desde la autopista que viene desde el sur de Buenos Aires-La Plata y Buenos Aires-Mar del Plata, puedan transitar 8 kilómetros hasta llegar a la otra punta de la ciudad en 7 u 8 minutos, cuando antes le costaba más de 40, 50, 60 minutos y aparte un arremolinamiento y un atascamiento total de todo el tránsito, no solo pesado, sino liviano. Eso que fue una obra monumental, eh, la vicepresidenta, esto es un ejemplo, dijo que era para que los vecinos del paquete barrio de Puerto Madero no sufran la contaminación sonora que le producían los autos, por eso la mandaron en trinchera. Esto es de un tupé o de, mejor dicho, de un cinismo que es absolutamente pensado, reflexionado, porque forma parte de todo un esquema que tiene que ver con esto que decíamos al principio de la minimización, por ejemplo, de las obras de infraestructura. Ni qué hablar, ayer lo escuché, ayer o antes, ayer escuchaba ah, no tiene nada que ver esto con economía, muchachos, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. Eh, Lo escuchaba a Luis Brandoni en un programa muy bueno que hay por eh, la televisión argentina, donde hablaba de la magnitud de las, eh, de las realizaciones y de los logros del gobierno de Raúl, del doctor Raúl Alfonsín. El doctor Alfonsín, en el año 83, al mes y medio de asumir, anuló, vetó, Una, un eh, organismo nefasto que era un instituto calificador de cinematográfico vos sabés que en esa época el año ochenta y pico muchos veníamos al Uruguay para ver películas que estaban prohibidas en la Argentina porque había un eh, tipo que era un inquisidor más o menos, Tato se llamaba, que cortaba eh, abruptamente así, impunemente películas o directamente las prohibía Eso lo hizo Alfonsín en un mes y medio. Alfonsín tampoco, también eh, promovió nada más y nada menos que el juicio a las juntas militares por los delitos de lesa humanidad, cuando en esa época los militares todavía tenían toda la fuerza y no eran lo que son ahora que están absolutamente debilitados. De modo tal que eh, esto a qué viene. Eh, la minimización o la degradación o la ignorancia de lo que hizo el otro cuando uno está en el gobierno tampoco es un un, un atributo bueno para la democracia. Yo me acuerdo cuando hubo la transición de Sanguinete a la calle, el clima era totalmente distinto. El cookie no no se ocupó de minimizar ni eh, degradar lo que hizo Sanguinetti. Todo lo contrario, aparte se nota cuando yo los he escuchado acá en algunos entrevistas juntos. Nada que ver. Sin embargo, en la Argentina el otro es, en vez de un adversario, un enemigo. Es el otro que hay que destruirlo. Y hay un dato, ustedes que son periodistas... Eh, sigo con un tema que no tiene que ver con la economía tampoco, pero esto es, es importante. Acaba de asumir en el cargo de, director, de directora de la televisión pública y de radio nacional, nada menos que de la radio oficial argentina, que tiene varias ondas, eh, radio clásica, folclor, tango, etc. Y de la televisión pública, nada menos que va, se proyecta a todas partes del mundo, se proyecta la visión oficial. Asumió una periodista, una locutora que se llama Rosario Lufrano. Ya en ese momento, en unos momentos, unos periodos anteriores, estuvo a cargo de la televisión pública e hizo, para los que entienden la cosa y los que conocen a fondo el tema, un desastre. Sin embargo, el discurso de Asunción fue un discurso revanchista justo en este mismo vector con el que te estoy diciendo que está hablando, por ejemplo, Cristina. Y esto no le hace bien a nadie, no le hace bien porque sigue contaminando y sigue ensanchando lo que llamamos que es la brecha. La brecha que de alguna manera, quizás eh, Alberto Fernández aparenta, aparenta, porque yo no, me hace, no estoy seguro de que sea en el fondo su pensamiento, pero aparenta querer cerrarla, querer dar eh, imagen de moderación imagen de eh, alguna manera de tener un perfil mucho más amigable y mucho más civilizado y ciudadano que el que tienen los sectores más radicalizados. Y sin embargo están todos este, este otro sector. Es, es como si la brecha no solo en la Argentina se da entre peronistas, kirchneristas y antiperonistas, sino dentro del mismo peronismo-kirchnerismo, aquellos que son moderados, de aquellos que son eh, absolutamente radicalizados. Y un ejemplo lo tuviste, también una anécdota absolutamente reciente, de hace 10 minutos prácticamente, no 10 minutos, pero de una semana. En Israel se celebró, se celebró, se conmemoró el 75 el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, uh -huh. que se conmemora como El, el día del holocausto, eh, un homenaje justamente a ese tremendo asesinato en masa que significó el exterminio y el holocausto nazi concurrieron buena parte de las personalidades más importantes del mundo. No fue Trump de casualidad, pero fue Mike Pence, el vicepresidente, Macron, el presidente de Italia, el rey de España, etcétera, etcétera. Estuvieron como representantes de 75 países, una cosa así. Fue un facto enorme, fenomenal, que afortunadamente, entre paréntesis, no tuvo consecuencias de atentados porque la seguridad israelí parece que funcionó de maravilla. Pues bien, en su momento, cuando fue invitado el gobierno argentino, dijeron que no iban a ir. Tan es así que obtuvo respuestas de reacción por parte de mucha gente que dijeron que no se podía dejar de asistir a un evento como ese. Y no fue. Sin embargo, eh, todo el mundo sabía que era la presión de eh, Cristina y su sector que eh, justamente no están en demasiados buenos términos con respecto a las posiciones israelíes, ni con respecto al tema tan controvertido de Nisman respecto a Irán, etcétera, etcétera. Pues bien, cinco días antes de iniciarse el, el evento, Fernández decide ir, decide ir, y va con una um, comitiva reducida, e uh, incluso participa de una um, jornada de reflexión con otros jefes de Estado donde no se habla nada bien de Irán, cosa que no le debe haber gustado demasiado a la vicepresidente. Y este es un tema también que va a estar permanentemente vigente, oscilando en los niveles superiores del poder, porque está el sector más radicalizado, junto, como te digo, con el sector más, diri de, digamos, dirigido a manejar la cuestión estatal con un aire absolutamente civilizado este es un poco el tema y si te parece uh -huh. vamos a charlar un poquito de qué pasa con, en general con la cosa no uh -huh. eh, vos sabés que la, la mayor crítica que se le pudo haber hecho a, a Alberto Fernández es el doble discurso, uno de las críticas ¿por qué? porque Tiene un muy buen, muy eficaz aparato comunicacional. Se mandó un furibundo mmm, decreto ley, no decreto ley, ley que pasó por el, por el Congreso, una ley ómnibus, y que le da incluso poderes especiales para un montón de cosas para manejarse con decretos leyes, decretos de necesidad y urgencia, pero que lo disfrazó como que es un proyecto solidario. O sea, para ayudar a los que menos tienen. Y en realidad lo único que hizo es hacer un ajuste que, por ejemplo, en algunos de sus aspectos, eh, Macri intentó hacer una parte de eso con el, el cese de la movilidad jubilatoria para eh, aflojar un poco la presión que las jubilaciones tienen en el gasto estatal. Y se tiraron 47 toneladas de piedra en, en el Congreso y destrozaron toda la plaza del Congreso, Eh, no se pudo sancionar la ley por mm, presión de los peronistas y, sin embargo, en esta, en este proyecto, eh, luego sancionado como ley, consiguieron modificar la ley de movilidad jubilatoria para achatar la presión que significaba la carga de jubilaciones en el presupuesto nacional y lo consiguió. Eh, y, pero esto lo disfraza incluso otra que tiene que ver con el Uruguay. El impuesto del 30% a los gastos de los argentinos en el exterior, el 30% sobre todos los dólares que gastás. Eh, esto, ¿Sabés cómo se llama ese impuesto del 30%? País. Es un programa de, de asistencia a, con un impuesto solidario. O sea es como si te dijeran te saco un montón de plata pero esto es porque vos sos muy bueno eh, por otra parte en esto del éxito comunicacional de y de estrategia gubernamental de Fernández en estos días porque vale la pena reflexionar sobre esto en, habiendo pasado nada, nada más pero nada menos que 45 días de los rasgos básicos de la gestión de Fernández También Fernández aprendió del, del fracaso de la gestión de Macri, en el sentido de que no le hizo caso a Macri y sí le hizo caso Fernández a Maquiavelo. Maquiavelo, en el Tratado de Educación del Príncipe, decía que el gobernante, el príncipe, cuando tenía que tomar. cuando asumía un gobierno y tenía que tomar medidas, tenía que tomar todas las medidas malas de entrada. El remedio feo un trago solo. Absolutamente y incluso cuando tenía que dar cosas buenas Maquiavelo lo dice en su libro tenía que irlos dosificando para tener como en el truco cartas para jugar un poco para tener tener la primera tener la segunda etcétera todo lo contrario lo hizo Macri y Macri y sabes por qué no lo hizo porque la gente se pregunta por qué por qué no por ejemplo Eh, mmm, pronunció un discurso tal como lo hizo Fernández en el momento que asumió el 10 de diciembre diciendo, hablando del estado del país tal como él entiende que lo recibió ¿sabés por qué no lo hizo Macri? ¿por qué no hizo el inventario ese del estado calamitoso? que en su momento cuando Kicillof el gobernador de la provincia de Buenos Aires asume, dice que él recibió en la provincia Tierra Arrasada lo que recibió Macri en el 2015 fue tierra arrasada, y dicen que los comentarios absolutamente válidos y firmes no lo hizo porque no quería desalentar la posible venida de capitales. O sea, él decía que era necesario, cosa que yo coincido, que vengan los capitales para invertir en la Argentina y poder establecer nuevas empresas, nuevos trabajos, dar mayor posibilidad de empleo, y sin embargo no lo hizo porque temía que se ahuyentaran con el Estado tan calamitoso como el Estado del país, que eh, pudieran venir. Fernández no hizo caso a esa premisa y se mandó el speech de, eh, directamente el Estado del país. Ahora, de todas maneras, en, en otro rasgo de, los, de la gestión de Fernández, hay contradicciones. Porque él dice que es un programa solidario Resulta que a los jubilados le modificó justamente la movilidad jubilatoria que era hasta ahora, hasta este último de ley aprobada en el Congreso, era que se ajustaba por la inflación pasada. Como hay expectativas de que la inflación de, habría de descender, lo que hizo fue modificar eso que no pudo lograr Macri de ajustar por la inflación pasada para pasarla a la inflación futura, con lo cual se achata la, eh, el, posible, el poder adquisitivo de los jubilados. Y eh, los jubilados se la tienen que tragar, porque de alguna manera el peso de la carga jubilatoria en, los, en el gasto nacional es total. Eh, pero se achata, esto es la vieja política también de Néstor y Cristina, con otra medida. Dar suma, Para compensar esta rebaja en el poder adquisitivo de los jubilados, lo que hacen es dar sumas fijas. Al dar sumas fijas, los que tienen menos ingreso reciben un porcentaje mayor. Para darte un ejemplo, si vos le das mil pesos de suma fija a un tipo que cobra 1.000 eh, pesos, si le das 1.000 pesos a un, a un jubilado que cobra 10.000, vos le estás dando un 10% pero esos mil pesos de suma fija para un jubilado que cobra 50 mil es solo un 2%, uh -huh. no le aumentaste prácticamente nada. De modo tal que esta es la técnica que han usado, so también de beneficiar a los de menos ingresos, pero en realidad eh, la pirámide jubilatoria en la Argentina Tiene niveles de muy, muy bajos ingresos en general en todos, sus, en todos sus tramos, pero también en sus tramos medios y no solo en el de abajo. Eh, sí, me ibas a decir algo. No, no, no no te quería interrumpir. No, dale. Prefiero, bueno, este, no que, primero, da la impresión que para cualquier gobierno 45 días es muy poco muy poco tiempo real de poder hacer las cosas, ¿verdad? Sí. Segundo... No puede llamar la atención de que Alberto Fernández comunique bien, es un hombre de las comunicaciones. Así es. Fue el el el, el gestor comunicacional de Néstor Kirchner cuando apareció de la nada y terminó así siendo el presidente de la república, cuando creo que ni el propio Kirchner se le había ocurrido tan rápido llegar a la presidencia de la así república, es, ¿verdad? Así es, es absolutamente. Entonces, entonces este, la, la habilidad comunicacional de él no nos puede llamar la atención. El asunto es que cómo convive esa habilidad comunicacional con los hechos reales después, ¿no? Bueno, Porque eh, hoy por hoy todavía el, el, el, la zanahoria está adelante para los argentinos. El asunto es que en la medida que el tiempo pase y no se alcance ninguna zanahoria desatado, puede empezar a cambiar el estado de ánimo de los propios argentinos. Pero ¿no? mira vos, es justamente eh, lo que vos decís es, es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque hasta ahora, si sí hay un par de palabras que pueden designar a la gestión de Fernández, una puede tener que ver con la incertidumbre. Los operadores reales, los que quieren mover la maquinaria económica de un país, están sumidos a la incertidumbre. Diría que están más cercanos a la certidumbre de que la cosa no va a mejorar que a la eh, incertidumbre que puede ser que mejore bastante. Eh, ¿Por qué? Porque los analistas económicos más importantes ya están hablando de uh, un sesgo eh, en alguna de las medidas de mayor intervencionismo estatal. Se está prácticamente desmoronando un montón de construcciones que hacían a la actividad económica eh, y que eh, impulsaban la gestión de empleos, la venida de capitales, etc. Un dato reciente de hace 3 4 días que se publicó, le quitaron, le suspendieron a las empresas del conocimiento, Globan, eh, Mercado Libre, etcétera, una ventaja impositiva importante que tienen en materia de impuesto a las ganancias, por ejemplo, en materia a la legislación laboral y le quitaron y mira qué curioso Eh, hay un personaje nefasto a mi criterio en los movimientos sociales que se llama Juan Grabois que está dentro de las huestes kirchneristas peronistas, pero también es, tira, tira dardos para cualquier lado que se ha convertido en el enemigo público de Mercado Libre, Mercado Libre ustedes lo sí, conocen sí, es una claro. empresa, la empresa de mayor Capitalización de la Argentina vale treinta mil millones, cotiza en, en Estados Unidos y en buena parte del mundo y tiene sucursales en toda América. Y Mercado Libre da trabajo, yo no puedo, no te puedo decir exactamente, pero debe tener siete, ocho mil empleados acá en la Argentina solamente. Y aparte es una, una gestora de nuevas ideas y de nuevos productos y de nuevas oportunidades de, de, de desarrollo. Y sin embargo, esa, esa ley que al decir de los tributaristas sacarle esas ventajas impositivas a estas empresas no le aporta absolutamente nada a la política para bajar el déficit fiscal. Es, es como una gota de agua en el océano. Y sin embargo lo hicieron. Otra que también responde quizás a un sesgo ideológico por eso te hablo del intervencionismo y de las incertidumbres, eh, tiene que ver con el aumento eh, fabuloso que produjeron en el impuesto a los bienes personales, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio eh, es un impuesto de, de alguna manera muy controvertido, y estaba en una en una escala del 0,75% del patrimonio que tenías que pagar anualmente. Pero incluso durante el gobierno de Macri se había planteado una, un, una escala descendente que después del 75% bajaba al 50%, 25% y después a los cuatro años desaparecía. Pues bien, nada, en la Argentina no desaparece ningún impuesto, de hecho. Pero la cuestión es que han aumentado la escala... En forma bastante abrupta, porque de 0.75 han pasado a la máxima al 1.25, pero sobre todo han hecho algo que eh, causó mucho ruido, que todo el patrimonio todo contribuyente que tenga patrimonio radicado en el exterior se le duplica la tasa, o sea, en vez de pagar 1.25 sobre tu patrimonio pagas el 2.50 y mira qué qué curioso, ¿no? Qué paradojal. Una persona que tiene ahorros en el Uruguay, en el Uruguay, y que de tasa de caja de ahorro tiene 0.90, 1% o 0, prácticamente porque no, no se paga nada por la caja de ahorro, por tener la plata en el Uruguay tiene que pagar el 2.5%. En Argentina. En Argentina, claro, es un impuesto argentino que eh, también está disfrazado como una cosa de solidaridad. Pero por otra parte, la contradicción a esto, ¿cuál es? El aporte a la suma total de lo que se recibe en el Estado, en, en las cuentas públicas por el impuesto al patrimonio, no llega al 1%, no hace ruido. Es lo mismo que la otra, eh, la otra medida que decíamos, la de las eh, empresas del conocimiento, que es una gota en el océano, produjeron mucho ruido, produjeron ruido, pero no tienen un beneficio. Eh, comparable o compatible con el ruido que producen ¿Y no, ¿Y no se puede suponer que con esto lo que se busca es que ese dinero que hoy está en Uruguay lo lleven para Argentina? Teóricamente sí, pero en la práctica Jorge, lo que tenemos algunos años, sabemos que para que ese dinero vuelva a la Argentina tienen que producirse transformaciones eh, estructurales que hagan que, el, que los argentinos prefieran pagar ese, esa tasa y no correr el riesgo de que pierdas todo, porque te lo pueden confiscar, porque ya tenemos experiencia de corralitos, de miedo a que te abran las cajas de seguridad, etcétera, etcétera. De modo tal que es, es bastante difícil que porque haya un impuesto, esa es la intención, que el impuesto imponga a, la, a los argentinos eh, el incentivo a que traigan la plata, pero la plata vale una digresión también económica acá, Jorge y Ricardo, eh, hay una regla de oro para los inversores de todo tipo, en la Argentina, en Singapur, en Corea y en Tailandia, que es, tiene que haber primero seguridad jurídica, sí o sí tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber una vigencia plena del Estado de Derecho, tiene que haber también una estabilidad, en los parámetros que hacen a la actividad económica, es decir, que de un día para otro no te modifiquen, como está pasando ahora una, una política impositiva, una política previsional, una política de tipo de cambio, tiene que haber estabilidad, tiene que haber previsibilidad. Por supuesto, en economía sabemos que no hay nada totalmente estático, pero se corresponde a una evolución y no a revolución que se produce cada vez que cambia el signo de un gobierno. Y tercero, tiene que haber perspectiva de rentabilidad. Si yo voy a un país, sea Corea o Singapur, a poner plata, voy a ponerla para establecer una, una fábrica, una empresa, lo que fuere, ¿para qué? No para hacerle bien al país, sino para ganar plata. Yo soy empresario, suponde, y voy a... Si no tengo perspectiva de rentabilidad, no voy a ir con mi inversión. Y esas tres normas, esas tres condiciones, seguridad jurídica, estabilidad y perspectiva de rentabilidad, se tienen que dar... Concurrentemente, simultáneamente, si falla una de estas, el capital no va, no va. De modo tal que, frente a tu pregunta acertada, que impulse un aumento de la tasa de interés para que los, los argentinos que han llevado su plata a otros países la deriven a, nuevamente a, a la Argentina, no tiene, no tiene, no va a tener andamiento. Pablo, tenemos que ir redondeando la conversación, pero para nuestra próxima conversación. Te, te, quiero este, desarrollar un poco Todo lo que tenga relación con el impacto En la clase media argentina De lo que pasó con Macri Y lo que pueda estar pasando con el gobierno de Fernández Porque lo he escuchado mucho En estos días acá Hay gente que, que, que, que viene de Argentina Y que habla con uruguayos Y es tema también entre nosotros los uruguayos Que sin duda el este La, la franja de Argentina Que más sufre todo esto Es la clase media Totalmente, sí, es absolutamente cierto Sí, es, y que ha sido la, la gran víctima de, de, de toda esta cadena de desaciertos que se ha ido generando y que se ve que, que hay mucha preocupación del, del actual gobierno de, de darle este, mayor apoyo a los que están más sumergidos, cosa que está bien, pero como que para la clase media no, no, no, no se le tira ningún salvavidas, ¿no? Es con, eh, este paquete de medidas que lanzaron con esta ley aprobada uh -huh. en el Congreso en tiempo récord. Lo que hizo justamente fue que el costo de este ajuste fenomenal lo pague lo la, paga clase la clase S. media, lo, ¿no? pa lo pagan los eternos pagadores de impuestos que uh -huh. es la clase media. Uh -huh. De alguna manera esto es así. Y lo mismo pasa de alguna manera también con otro de los términos de, del ajuste que fue el aumento de las retenciones al agro. El agro ellos preconizan que hay 200 empresas que tienen no sé cuántos miles de hectáreas, pero hay 2 millones de eh, propietarios de predios rurales, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que les aumentaron, que Kicillof, el gobernador, les, les aumentó su impuesto inmobiliario en forma tal que le hace prácticamente imposible mantener, uh -huh. mantener la actividad agropecuaria, agro, agrícola en, en sus predios. Uh -huh. Y sin embargo, ellos van declamando, El gobierno declama, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es por los grandes terratenientes. Hay dos millones de tipos que tienen pequeñas, eh, pequeñas hectáreas, pe pequeña cantidad de hectáreas, pequeñas eh, operaciones, y les hace prácticamente imposible un aumento de impuestos que incluso tiene que, hay que dar gracias a no sé quién que en el en el Parlamento, en el Congreso, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires puntualmente, no le aprobaron una cifra de, de aumento de impuestos, pero exorbitante. Querían aumentar un 70 o 75% el impuesto inmobiliario que estaban pagando. Bueno, lo desarrollamos este más profundamente. Va a ser un placer volver a encontrarnos en este bellísimo lugar. Bueno, siga disfrutándolo. siga Sigue, no sigue participando. Gracias, gracias por venir frecuencia abierta